Cuentos de hadas españoles La mujer que perdió su albóndiga Érase una vez en un pequeño pueblo en el viejo Japón Allí vivía una mujer pobre A la que le encantaba hacer albóndigas de arroz Yuki, estas albóndigas son muy buenas Porque no tienes más clientes? <risa> Necesito un restaurante más grande para eso Supongo que necesitarás dinero para eso, ¿verdad? ¡Oh, pobre mujer! ¡Cómo te las arreglas! <risa> Mira esta albóndiga. ¿No te parece graciosa? <risa> <risa> oh, ¡Sí que lo es! ¡Es muy graciosa! No entiendo cómo te puedes reír cuando hablamos de algo tan serio. <risa> Yuki era una mujer muy feliz. Le encantaba reír. Y se divertía mucho con cualquier cosa Un día, cuando el arroz escaseaba Y las posibilidades de obtener un buen dinero Eran aún peores Yuki estaba sonriendo y tarareando Mientras hacía sus albóndigas de arroz mm -hmm. Calientes y redondas Suaves y blandas Hagamos albóndigas Agradables y sabrosas mm -hmm. ¡Oh! Yuki se sorprendió mucho cuando su bola de arroz rodó por el suelo y cayó en un pequeño agujero. <ríe> ¡Mi pequeña albóndiga está jugando al escondite conmigo! Bueno, ahora iré a por ti, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás? En ese momento, el pequeño agujero en el suelo se ensanchó y Yuki comenzó a caer por un profundo túnel ...con un millón de colores brillantes. ¡Ah! Yuko llegó a otras tierras. Se puso de pie y pronto vio que se encontraba... ...en un hermoso prado con una exuberante y verde hierba. ¡Oh, vaya! ¡Todo esto es muy hermoso! ¿Me pregunto dónde estoy? Cuando levantó la vista al cielo... Vio nubes de diferentes formas. <risas> ¿Esa nube de ahí? Parece un gato. Oh, ¡Qué cara tan graciosa! <risas> Esa parece una albóndiga. Oh, ¡Mi albóndiga! Tengo que encontrarla. ¿A dónde habrá ido? Yuki bajó por un camino polvoriento, llamando a su albóndiga perdida. Pequeña albóndiga... Pequeña albóndiga ¿A dónde te has ido? Oh, ¿qué es esto? Era una estatua muy alta y de aspecto heroico Oh, vaya, qué ojos tan enormes tiene Es realmente muy extraño ¿A quién llamas extraño, pequeña mujer? Y en el aire se elevó el espíritu de la estatua ¿Tú? ¿Realmente crees que soy extraño? Oh, lo siento mucho. No quise decir nada malo. La verdad es que tienes unos ojos preciosos. ¿En serio? ¡Claro! Realmente grandes y brillantes. Son preciosos. Bueno, realmente no quiero alardear, pero así es. <risa> ¿Sabes qué? Supongo que también te sirven para ver. ¿Por casualidad has visto a una pequeña albóndiga por este camino? ¿Una albóndiga? ¡Oh, sí! Rodó y cayó por esa dirección. Esa es mi albóndiga. Tengo que ir tras ella. ¿Ah? Pero es solo una albóndiga. Siempre puedes hacer más. No, no puedo. Necesito a esa pequeña albóndiga para mi restaurante. Bueno, adiós. Tengo que encontrar mi preciosa albóndiga. Y se fue corriendo tras su albóndiga perdida. A medida que avanzaba por el camino, llegó hasta otra estatua. Hmm, ¿A dónde habrá ido mi albóndiga? Tal vez ella vio a dónde fue. ¡Hola! ¡Yuhu! ¡Oh! Um... ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién eres tú? Me llamo Yuki y estoy buscando mi albóndiga perdida. ¿Esa albóndiga era tuya? ¡Oh! Olía tan bien que casi me lanzó a por ella. ¿La has visto? ¿Realmente la has visto? ¿A dónde fue? Por allí. Saltó y rodó por este camino. ¡Ah! Eso significa que tengo que correr aún más. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Uh. Justo entonces, vieron como un enorme monstruo se acercaba. Era azul de arriba abajo. Y gruñía como un gorila. Pero tenía una divertida nariz que se retorcía cada pocos minutos. Y Yuki se fijó en eso. ¡Oh, mira! ¡Es un Oni! <risa> Su nariz es ridícula <risa> No digas eso, no le gusta ¿Qué tal si te escondes detrás de mí y le damos una sorpresa? Yuki se escondió cuidadosamente detrás de la estatua Y se aseguró de que Loni no pudiera verla Hola señora, veo que ha salido hoy <risa> Hace un día muy soleado Y he pensado en salir a dar una vuelta. <risa> bueno, yo estoy paseando. Ah, ¡Qué brisa tan maravillosa! <risa> y cuando olió el aire, su nariz comenzó a temblar. Yuki, que estaba espiando, lo vio y comenzó a reírse sin control. Nariz. ¡Es muy divertida! ¿Quién está ahí? ¿Y por qué huelo a... humano? <risa> ¡Sorpresa! ¡Es una humana! Mm. ¿Qué haces? Realmente pareces un perro olfateando un hueso. Ella huele a albóndiga Como la que acabo de ver y de comerme ¿Te la comiste? ¿Por qué no me has dado un poco? Mira, cuánta gente te ofrece comida ¡Mírala! Y tú no te la comes Pero esa albóndiga olía tan bien Sí, y además estaba riquísima Gracias, la hice yo ¿La hiciste tú? Bueno, esa albóndiga estaba muy sabrosa. Tienes que hacer más para nosotros. Aquí no hay más que col cruda y también algo de pescado. ¡Oye! Eso suena muy bien. No suena tan bien. Entonces haré unas pocas para ti. Enséñame una cocina. Ven a mi casa. Y, ¿por qué no? Nuestra amiga también. Hagamos una fiesta esta noche. ¡Oh! ¡Una fiesta! ¡Sí! Entonces el Oni la condujo a través de un río, de camino a su lugar y a la cocina oh, vaya! ¡Este lugar es enorme! ¡Digno de un Oni como yo! Bueno, necesitarás arroz Este saco contiene arroz, pero no es el mismo arroz con el que cocinas tú en el mundo humano <risa> ¿Y qué tiene de especial este arroz? Bueno, para empezar, es de oro Y en segundo lugar, solo necesitas poner un solo grano en la olla y se multiplicará al cocinarlo. ¿Entonces no tengo que cocinar? No, es muy fácil. Bueno, todo lo que necesitas está en la cocina. Tengo que ir a ver a otras personas. ¡Feliz cocina! Eloni se fue y Yuki pronto comenzó a cocinar. Bueno, hagamos las albóndigas. Este lugar es hermoso y es divertido hablar con esos guardianes de ahí fuera. Puede que me guste este lugar. <ríe> y como le había dicho Eloni, cuando cogió el grano de arroz y comenzó a revolverlo en la olla, pronto se multiplicó y la olla se llenó de arroz caliente. ¡Esto es increíble! Hacer las albóndigas así va a ser muy fácil. Yuki pronto salió con las albóndigas. Todos estaban reunidos allí y las olieron con deleite. ¡Oh, sí! ¡Huelen realmente bien! ¡Dame una, dame una! Yuki habló y se rió con todos. Y se divirtió muchísimo. A todos los que allí estaban, les encantaron las albóndigas que había hecho. Estas son las mejores albóndigas que... He comido en toda mi vida <ríe> Son deliciosas, ¿no? <ríe> Me alegro de que te gusten tanto Pero cuando el día llegaba a su fin, Yuki quería irse a su casa Se acordaba de su restaurante Eloni la vio un poco preocupada ¿Qué te pasa, Yuki? ¿Tienes hambre? No te has comido ninguna albóndiga, deberías comer Oh, no He comido tanto que mi barriga está a punto de explotar. <risa> no, creo que es hora de que me vaya a casa. ¿A casa? Pero entonces, ¿quién cocina para nosotros? No le digas eso. No seas desconsiderado. Ella debe irse a casa. Pero a mí me encantan estas albóndigas. ¿Qué tal si ella nos enseña? ¿Cómo hacer estas deliciosas albóndigas? Yuki, ¿te importaría quedarte con nosotros un día más? ¡Ah! Oh, ¡Para nada! ¡Me encantaría enseñaros! ¿Intentamos hacer albóndigas ahora mismo? ¿Podríamos intentarlo mañana? Estoy demasiado lleno como para moverme. Al día siguiente, Yuki les enseñó a todos a hacer albóndigas. ¡Mirad la mía! ¡Es realmente increíble! Pues la mía está fatal. Me pregunto si al menos sabrá bien... ¿no? ¿Y? Sí, está muy buena. Pronto llegó el momento de que Yuki se fuera. Todos sus nuevos amigos le dijeron adiós. Ten, Yuki, llévate este saco de arroz. Espero que te acuerdes de nosotros Sí, arroz de oro para una vida dorada Nunca jamás os olvidaré a ninguno de vosotros Adiós a todos Se subió en el bote y dejó el saco con cuidado Y después ella comenzó a remar, cantando alegremente A través de prados y de colinas Por aquí es donde he vagado Y ahora remaré Para volver hasta mi casa. La, la, la, la, la, la, la, la. Yuki pronto llegó a la orilla del río. Sí, Y estoy por la mitad. Corrió muy rápidamente, subió por el camino polvoriento y pronto llegó al prado. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer? No tengo ni idea de cómo volver. Oh. Oh. Bueno, ya que estoy aquí... Podría comer una deliciosa albóndiga. ¡Ah! ¡Oh! Otra vez no. Justo en ese momento se abrió un agujero en medio del suelo y Yuki fue absorbida por él. ¡Ah! ¡Oh! He vuelto al túnel del arcoíris. ¡Oh! Y finalmente ella pudo volver a casa. ¡Ah! Hogar, dulce hogar. Ahora, mmm. -mm. ¡Hagamos ricas albóndigas! Ella comenzó a cocinar sus deliciosas albóndigas usando el enorme saco de arroz. Pronto comenzó a vender muchísimas y sus clientes aumentaron poco a poco. Yuki pronto fue una mujer muy rica. Oye, Yuki, este lugar es muy hermoso. Pero vendes albóndigas con un aspecto muy extraño, ¿sabes? Sí, tienen formas muy divertidas. ¿Sabes qué? Mira, esta parece un noni. Oh. <risa> Yuki era la misma que antes. Bueno, quizás ahora era un poco más feliz.